Una vez ha dejado abierta la puerta de su corazón, apenas una rendija y permitiendo que entren cosas que no deberían estar ahí, cosas como pensamientos impuros o travesuras con la astrología o con la adivinación de la suerte. Pues bien, hoy el Dr. David Jeremiah explica que Satanás necesita solo un pecadito de su corazón para destruir su lealtad a Cristo. En su mensaje. Nunca pensé que vería el día cuando los cristianos no sabrían que están en guerra. El doctor Yeremaya aconseja que no debemos darle lugar al diablo racionalizando cualquier falla en nuestra obediencia al Señor Jesucristo. Con ustedes el Dr. David Jeremaya, en la voz de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su mensaje. Gracias por acompañarnos hoy. Sé que al enemigo no le gusta lo que estamos haciendo hoy, así que oro y pido que Dios use la verdad para animarnos y fortalecernos en nuestro andar con el Señor. Hay otra cosa de la que quiero cerciorarme que usted sabe con claridad al empezar esta serie sobre la guerra cultural y espiritual que estamos librando en estos mismos momentos. Se trata del libro y la guía de estudio. Nunca pensé que vería el día, Quiero animarle de todo corazón a que solicite sus ejemplares. Quiero que usted tenga este mensaje, no solo al oírlo por radio, sino que lo lea por escrito. Quiero que usted pueda volver al libro y a la guía de estudio y halle las respuestas cuando se halle en medio de estas discusiones. No tenemos que simplemente aguantar todo. Podemos estar a la ofensiva con la palabra de Dios como nuestra verdad. Ya hay respuestas disponibles a las preguntas que la gente está haciendo. Hemos escrito este libro, al igual que la guía de estudio, para que sea un estímulo primordialmente para el pueblo de Dios y para abrir sus ojos a la verdad de que Dios todavía está vivo y en su trono. Dios también está haciendo una gran obra entre nosotros. El libro y la guía de estudio se titulan Nunca pensé que vería el día. Para ordenar su ejemplar, comuníquese con Momento Decisivo. Bien. Ahora es tiempo de terminar con el segundo capítulo de este libro. Al continuar nuestra consideración del tema, nunca pensé que vería el día cuando los cristianos no sabrían que están en guerra. Es un ser espiritual. Segundo, se viste de las imágenes de este mundo, tales como las artes, la política, la literatura, programas de televisión y entretenimiento, la educación y erudición y líderes. Cada vez que Satanás logra meter su pie en la puerta, lo aprovechará. Segundo a los Corintios 11.14 dice que Satanás se transforma en ángel de luz. No debería sorprendernos el que no veamos a Satanás mismo, ni veamos a los demonios. Pero eso no quiere decir que los efectos de Satanás y sus demonios no estén presentes, porque lo están. Los vemos a diario al examinar el terreno caótico y doloroso del planeta Tierra. Nunca se olvide que el mundo entero está bajo el maligno, como dice Primera de Juan 5, 19. Alguien ha dicho que si Satanás anda rondando por la Tierra y recorriéndola de un extremo a otro, entonces pasa junto a usted. más veces de las que usted se da cuenta. La Biblia no podría ser más clara en cuanto a la existencia del diablo y la realidad del conflicto espiritual que tiene lugar por todas partes alrededor nuestro. Efesios 6, 11 dice... Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las ansechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Notó cuántas veces aparece en este párrafo la palabra contra? ¿Sabe lo que esta palabra significa? La palabra contra significa que está nadando contra corriente. Satanás está en contra de nosotros. Repítelo conmigo. Satanás está en contra nuestra. Él está contra suya. Está en contra de mí. Satanás está en contra de nosotros y cuando nos quedamos sentados y actuamos como si él no existiera o cuando somos indiferentes a lo que él está haciendo en el mundo, caemos en su trampa. Quedamos no como triunfadores, que es como deberíamos estar, sino como víctimas en la guerra espiritual. Hace años, A. W. Tosser escribió lo siguiente. En los primeros días... Cuando el cristianismo ejercía una influencia dominante sobre el pensamiento estadounidense, los hombres estaban convencidos que el mundo era un campo de batalla. Los padres fundadores de la nación creían que el pecado, el diablo y el infierno constituían una de las fuerzas, y Dios, la justicia y el cielo eran la otra. El ser humano tenía que escoger lados, no podía ser neutral. Era asunto de vida o muerte, el cielo o el infierno. Y si escogía tomar el lado de Dios, podía esperar estar en guerra abierta contra los enemigos de Dios. La lucha sería real, mortal y duraría toda la vida aquí abajo. El soldado cristiano nunca se olvida de la clase del mundo en que vive. Es un campo de batalla y muchos quedan heridos o mueren. Pero Tozer nota en su libro la gran diferencia que hay en la actualidad. Hoy el mundo espiritual ha dejado de ser un campo de batalla y se ha convertido en un patio de juego. En lugar de estar aquí para luchar, estamos aquí para divertirnos. En lugar de estar aquí para ver la tierra como territorio extranjero, nos hemos instalado como si estuviéramos en casa. En lugar de vivir con la expectativa de la eternidad con Dios, estamos persiguiendo la vida tal como la queremos ahora, con escaso pensamiento del futuro. Si Tozer tenía razón cuando escribió esto a mediados del siglo XX, ¿cuánto mucho más estas palabras se aplican a nosotros hoy? Hemos perdido de vista el hecho de que estamos en guerra y nos hemos vuelto indiferentes al hecho de que tenemos un enemigo real. Se llama Satanás y está organizado hasta los dientes y sus demonios cubren la tierra con su presencia. La estrategia número uno de Satanás es la indiferencia. La estrategia número dos de Satanás es... La estrategia de la ignorancia. Esta no es una palabra atractiva, pero es una palabra verdadera. Junto a la indiferencia pasiva a su presencia en nuestras vidas, Satanás depende de nuestra ignorancia de sus estrategias. Hace años, un misionero y profesor estadounidense llamado Paul Hebert causó furor increíble en los círculos teológicos al publicar un artículo titulado El defecto del medio excluido. apareció en una prestigiosa revista académica y lo escribió porque los misioneros estadounidenses no podían entender lo que los nativos les decían cuando les hablaban de los seres espirituales. Educados como misioneros en instituciones educativas occidentales, los misioneros estadounidenses no sabían nada de lo que los nativos llamaban el medio excluido. Con esto se referían a que existe lo espiritual y lo terrenal, pero entre lo espiritual y lo terrenal hay algo en medio. Y Satanás y sus emisarios viven en ese territorio medio. Nosotros hemos recibido educación en lo que tiene que ver con la tierra. Sabemos algo del cielo, pero no sabemos nada en cuanto al espacio intermedio en donde Satanás y sus demonios trabajan. Pero los nativos en los países a los que estas personas se habían ido como misioneros sabían al respecto, sabían mucho en cuanto a este territorio medio, lo vivían Todos los días. Sus experiencias se lo enseñaban. Así que cuando los misioneros que no tenían ningún trasfondo en este sentido llegaban a esos lugares quedaban totalmente perplejos. No sabían qué hacer. Se sentían totalmente impotentes. Muchos regresaban porque no sabían qué hacer. Ahora bien, amigos y amigas. Esos misioneros recibieron su capacitación en los mismos seminarios en donde se educan los pastores. En donde yo recibí mi educación pastoral. No se sabía nada de eso. En mi experiencia en la universidad o el seminario, recibí muy poco entrenamiento en cuanto a lo que tiene lugar entre el cielo y la tierra, en donde se libran en realidad las batallas espirituales. Lea en la Biblia el libro de Daniel y lo verá. ¿Y hoy? Debido a que no nos percatamos de lo que está sucediendo y cómo Satanás realiza su trabajo, él se sienta junto a nosotros y ni siquiera nos damos cuenta de que está aquí. Ese terreno medio... en donde se libra la batalla, es probablemente territorio desconocido para la mayoría de cristianos. Así que, uno de los problemas que tenemos y una de las razones por las que Satanás está siendo tan efectivo, incluso en círculos cristianos, no es simplemente porque somos indiferentes a él como si no existiera, sino que ignoramos cómo trabaja. Permítanme darles... Una tercera cosa que es cierta en cuanto a Satanás y cómo él trabaja. No solo trabaja mediante nuestra indiferencia y nuestra ignorancia, sino que también usa la estrategia de la infiltración. A Satanás le encanta infiltrarse en nuestras vidas. Este es un pasaje bíblico que deben recordar. Efesios 4:27 dice, "Ni deis lugar al diablo". ¿Cuántos saben lo que significa darle lugar al diablo? Usted dice, pues bien, ¿por qué alguien en sus cabales va a querer darle algún lugar al diablo? Probablemente no lo hace a propósito, pero lo hace de todas maneras. Los cristianos de hoy corren el riesgo de verse confrontados por el poder de Satanás al permitir en sus vidas cosas que nunca deberían haber permitido que pasara por su puerta del frente. Proverbio 6.27 dice, ¿Tomará el hombre fuego en su seno? sin que sus vestidos ardan? Usted dice, pues bien, Pastor jeremiah ¿de qué está hablando? Muchos cristianos encienden una hoguera sobre sus rodillas con su vida intelectual, con sus decisiones en cuanto a estilo de vida, al albergar el pecado y al travesear en prácticas de ocultismo como la astrología, la adivinación. Luego, cuando se queman se preguntan cómo pudo Satanás meterse en su vida. Todo lo que Satanás necesita es una minúscula cabeza de playa en su vida y se instalará ahí lo más rápido que pueda. Leí que un pastor de Haití contó la siguiente parábola para ilustrar a su congregación la necesidad de saber lo implacable que es Satanás y cómo el creyente no debe hacer ningún acomodo para permitirle a Satanás pie en su vida. Dijo que cierto hombre quería vender su casa por un cierto precio. Otro hombre quería comprarla. Pero debido a que era pobre, no podía pagar el precio que el dueño pedía. Después de mucho regateo, el dueño acordó venderle la casa por la mitad del precio original con una sola condición. Él conservaría la propiedad de un clavo pequeño que sobresalía arriba en la puerta trasera. Después de varios años, el dueño original quiso recuperar la casa pero el nuevo dueño no quiso vendérsela. Así que el primer dueño buscó el cadáver de un perro muerto y lo colgó del clavo que todavía era de su propiedad. Pronto, la casa quedó inhabitable y la familia se vio obligada a venderle la casa al dueño del clavo. La aplicación es esta. Si le damos al diablo, aunque sea un pequeño clavo, en nuestras vidas, él colgará ahí su carroña putrefacta. Y así el individuo quedará inhabilitado para morada de Cristo. Eso es lo que Satanás hace. Esa es la clase de enemigo implacable que se opone a nosotros. Así que le insto, amigos y amigas, a que no le den a Satanás ni el más mínimo pie en su vida. No dejen la puerta de su corazón abierta, ni siquiera un resquicio. No racionalicen ni busquen excusas cuando desobedecen al verdadero Señor de su vida. Y cuando ocurre la caída o el tropiezo, y ocurrirá. confiésenlo de inmediato y limpien su corazón de todo pecado acudiendo al Señor Jesucristo. Y recuerden, el que está en usted es más poderoso que el que está en el mundo. Infiltración. ¿Está captando el cuadro de cómo Satanás trabaja? En cuarto lugar, Satanás obra mediante la estrategia de la intervención. ¿Qué queremos decir por intervención? Un diccionario define intervención como la interferencia de un estado en los asuntos de otro a fin de obligarlo a que haga ciertas cosas o a alterar su condición. En nuestra cultura nos hemos familiarizado con la intervención a nivel personal. Alguien se mete en drogas y no puede romper el hábito. Así que la familia, con la ayuda de un asesor, hace una intervención. Se colocan en la situación sin ser invitados y hacen lo mejor para tratar de romper el hábito del drogadicto. Satanás tiene su propio programa de intervención y quiero decírselo porque pienso que es una de las cosas más efectivas que hace. Le encanta interferir en la vida de los creyentes a fin de llevarlos a que hagan su voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Estoy convencido que el plan actual de intervención de Satanás es tener al pueblo de Dios tan ocupado con las cosas de este mundo que no tengan tiempo para dedicarlo a sus vidas espirituales. Como pastor. Lo veo en mi iglesia y lo veo al viajar por todas partes. Mientras preparaba para este mensaje, un amigo me envió un devocional que me recordó la sutileza de la estrategia de Satanás para desalentar y derrotar a los creyentes. Este devocional se imagina a Satanás hablando a una convención mundial de demonios y prometiéndoles la victoria en las vidas de los creyentes si los mantienen fielmente haciendo las siguientes doce cosas. Escuche con atención, manténgalos ocupados en cosas no esenciales, tiéntenlos a que gasten más de lo que ganan y se endeuden. Háganles trabajar largas horas para mantener estilos de vida vacíos, desalíntenlos a no pasar tiempo con la familia, porque cuando los hogares se desintegran no hay refugio del trabajo. Sobreestimulen sus mentes con la televisión y los computadores a fin de que no puedan oír que Dios les está hablando. Llenen sus mesas de centro y sus mesas de noche con periódicos y revistas a fin de que no tengan tiempo para leer la Biblia. Inunden sus buzones con publicidad de sorteos, promociones y planes para enriquecerse de la noche a la mañana. Manténganlos persiguiendo cosas materiales. Pongan en la televisión y en las cubiertas de revista modelos despampanantes de para mantenerlos ocupados en las apariencias externas. Eso los dejará insatisfechos consigo mismos y con sus cónyuges. Asegúrense de que los matrimonios estén demasiado agotados como para tener intimidad física Así se verán tentados a buscar satisfacción en otras partes Hagan énfasis en Papá Noel, el conejo de Pascua Así lograrán que no piensen en el significado real de esas ocasiones festivas Involúcrenlos en buenas causas para que no tengan tiempo para las causas eternas Y los autosuficientes, manteniéndolos ejerciendo sus propias fuerzas a fin de que nunca conozcan el gozo del poder de Dios obrando por medio de ellos. Luego el devocional concluye, ¿te has figurado la diferencia entre estar atareado y tener éxito en lo que Dios te ha llamado a hacer? A veces estar ocupado simplemente significa estar bajo el yugo de Satanás. Si Satanás puede llevarnos a llenar nuestras vidas tanto con otras cosas que no tenemos tiempo para Dios, ha logrado su obra en nosotros. Y el fin último de eso, no tiene nada de hermoso. Finalmente, Satanás usa la estrategia de la intimidación. Algunos se han dejado intimidar por Satanás. Han oído tantas cosas malas de él que la sola mención de Satanás los asusta. Hasta los huesos. Pero quiero decirles algo. No hay por qué temerle a Satanás. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Qué es lo opuesto de Dios? Si dicen que Satanás, se equivocan. Satanás no es lo opuesto de Dios. ¿Saben quién es el oponente de Satanás? El arcángel Miguel. Satanás no puede ser lo opuesto de Dios porque Dios lo creó. Satanás es un ser creado. Y no está en el mismo universo que el Creador. a nosotros que ya tenemos a Cristo, que conocemos a Jesucristo y tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Satanás no puede derrotarnos si andamos en el Espíritu. No tenemos que andar por todas partes con miedo. Les he dicho algunas cosas bastante aterradoras en cuanto a Satanás solamente para que tengan presente quién es él, pero no hay necesidad de andar agazapados ante él. No queremos tomarlo a la ligera. He oído a algunos pastores pararse y decir, ah, voy a emprenderlo contra Satanás y vamos a hacer esto y lo demás allá. No, <risa> hay que respetarlo, pero no hay que temerle, porque Dios le ha dado a usted todo lo que necesita para tener victoria contra todo lo que Satanás le ponga por delante. Tengo otra palabra que decir en cuanto al exorcismo y el creyente. A veces he oído que algunos creyentes se meten en esto y si usted es una de esas personas o tal vez haya leído algún libro que le dice que debe hacer esto, escuche lo que tengo que decir y reúnalo con lo que ya sabe y vea si Dios le ayuda a figurarse esto según la Biblia. Un escritor dice en cuanto a los creyentes y el exorcismo que debemos respetar el poder del diablo y sus demonios, pero nunca temerles. No necesitamos ritos de exorcismo. sino solo el nombre de Jesús. No se nos ha dado un sacerdocio de exorcistas, porque todo creyente está armado con la plena promesa del Evangelio, unido a Cristo por fe y el Espíritu Santo mora en él. Cada vez que el creyente proclama el Evangelio y el nombre de Jesús, los demonios y el diablo pierden su poder... Esto es otra cosa que tiene que recordar. Satanás no tiene la libertad para hacer lo que se le antoje. Si alguna vez ha caminado por algún barrio en donde hay un perro furioso, usted estará agradecido por el collar y la cadena. El perro está con collar y cadena y el perro tiene libertad hasta que llega al final de la cadena. Ahora tienen algo nuevo que se pone en el collar del perro. Se instala un campo eléctrico o electrónico alrededor de la casa. Cuando el perro llega a ese límite del campo eléctrico, recibe un corrientazo y sabe que está al final de su territorio. Satanás es así. Satanás está sujeto a una cadena, tiene su territorio, no puede ir más allá de lo que Dios le permite hacer, así que no tiene por qué tenerle miedo. Tiene que estar preparado para hacerle frente, pero no tiene que tenerle miedo. El relato de Job nos enseña que nosotros no tenemos que temer lo que Satanás va a hacer. No puede hacer nada a menos que Dios le permita esa libertad. Y Dios solo le permite la libertad a fin de que podamos aprender a depender de Él para la victoria en nuestras vidas. La Biblia dice que el Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo. Quiero que piensen conmigo en cuanto a cómo tenemos en última instancia la victoria sobre el enemigo. Oscar Kullman, teólogo suizo y ya fallecido. ha notado que toda campaña militar en la historia fue resultado de una sola batalla decisiva. Waterloo decidió la suerte de Napoleón. La batalla de Gettysburg hizo que la guerra civil estadounidense se decidiera a favor del norte. La invasión del día D de las fuerzas aliadas en Francia selló el final de los poderes del eje y el resultado de la Segunda Guerra Mundial. De la misma manera, La muerte y la resurrección de Jesucristo fue el momento decisivo en la guerra entre Satanás y Dios. Se dice que Napoleón Bonaparte, al intentar conquistar todos los reinos del mundo conocido, extendió un mapa sobre la mesa, señalaba un lugar específico y les decía a sus subalternos, señores, si no fuera por ese punto rojo, yo ya habría conquistado el mundo. El punto que señalaba eran las Islas Británicas, la nación que le hizo frente en Waterloo, en Bélgica. y lo derrotó. No tengo la menor duda de que Satanás dice lo mismo respecto a aquella colina roja en el Calvario en donde se derramó la sangre de Cristo. Cuando Satanás habla con sus demonios respecto a conquistar el mundo dice, si no fuera por ese punto rojo, yo ya hubiera conquistado el mundo. Pero ese punto rojo es lo que marca la diferencia en nuestra batalla espiritual. No tenemos que vivir temiéndole al diablo. Solo tenemos que llegar al centro espiritual que es Jesucristo y su cruz y cuando nos postramos ante Él y primero que nada le entregamos nuestras vidas y le pedimos perdón de nuestros pecados, entonces Él viene y nos llena de la fortaleza que necesitamos para enfrentar todo reto todos los días. Entonces, como creyentes, Libramos estas batallas y somos parte del equipo de Dios y Satanás ya no está a nuestro lado. Y unimos nuestras fuerzas con el equipo de Dios y estamos seguros de que el equipo al que nos hemos unido y el Altísimo que vive en nosotros es tan poderoso que Satanás no puede tener victoria sobre nosotros A menos que nosotros mismos nos permitamos andar al descuido en la forma en que llevamos nuestras vidas y nos volvemos indiferentes o ignorantes o nos dejamos intimidar por el enemigo. Les he predicado este mensaje porque pienso que es lo que Dios quiere que les diga hoy. Y también porque estoy convencido que hay personas que han estado bajo la esclavitud de Satanás, personas que han permitido que el enemigo del alma venga y tome el control de sus vidas y los aleje de su lealtad a Cristo. Hay algunos que han oído el evangelio en múltiples ocasiones. ¿Algún amigo les ha hablado de Jesucristo? ¿O la esposa o el esposo les ha hablado de Cristo, pero todavía se resisten? ¿Sabe por qué se resiste? Porque Satanás no quiere perderlos para el reino de Dios y luchará todo lo posible para impedirles que reciban a Jesucristo porque cuando usted recibe a Jesucristo, Satanás sabe que ese es el punto en que la vida realmente empieza para usted. Así que quiero pedirle que haga algo que será como una bofetada para el tirano de este mundo. Si usted nunca ha recibido a Jesucristo, si ha oído este mensaje de salvación y simplemente se ha rehusado a él y nunca ha tomado una decisión, le invito, le pido, le insto a que tome su decisión por Jesucristo. Dé un paso adelante con valor y levántese contra el enemigo de su alma y entréguele su corazón a Jesucristo. No voy a prometerle. Que la vida de aquí en adelante será viento en popa, habrá batallas, como lo hemos dicho. Pero al tomar la decisión de recibir a Jesucristo como su Salvador, usted se une al equipo ganador. Y tal vez usted ya es creyente, pero vive derrotado. Usted quiere vivir para Dios, pero cada vez que usted lo nota, parece que todo sale al revés y se siente desanimado. Tal vez necesita volver a Jesucristo y consagrarse de nuevo por completo a Él y decirle, Señor Jesús, quiero seguirte por entero. No quiero hacerlo a medias, sino que quiero seguirte por completo. Quiero entregarte mi vida en todo lo que soy y todo lo que tengo. Quiero rendirme a ti. Quiero que seas no solo mi Salvador, sino también mi Señor. Así que le invito a que se acerque a Jesucristo y se entregue por completo al Señor Jesús y le consagre de nuevo su vida. Puede ser un nuevo comienzo, un nuevo principio si lo hace. También quiero agradecerles por haber estado orando conmigo este mensaje. Puedo sentir la fuerza de sus oraciones. Sé que Dios permitió que se predicara este mensaje y ahora quiero que todos oremos para que no caigan oídos sordos y que lo que hemos oído nos motive a hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. para responder a la palabra del Señor. Nosotros podemos determinar una diferencia en este mundo decadente en que vivimos simplemente si dejamos que nuestra luz brille un poco. Pienso que el libro Nunca pensé que vería el día es una luz que brilla reluciente. si simplemente le quitamos la cubierta y dejamos que se vea. Espero que usted me ayude a proclamar este mensaje de toda manera posible. Mañana empezaremos el tercer mensaje de esta serie y capítulo 3 del libro, La lección de mañana es, Nunca pensé que vería el día cuando se escarnecería tanto a Jesús. Casi ni puedo esperar para hablarle de esto. Espero que nos acompañe mañana. Les habló David Yeremaya. Gracias por escucharnos. Le veremos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 163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Yeremaya. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.